Estamos aquí en la Comunidad Alianza y yo recuerdo muy bien cuando prometí yo a esta comunidad de, de hacer la realidad de una construcción de un módulo educativo y hoy es una realidad donde estamos viendo ya concluido la obra este, ya están pasando clases hemos entregado mobiliarios eh, para los estudiantes Eh, el día lunes estamos trayendo para la dirección del director, eh, estantes y otras cosas que necesitan para la, la dirección. Y también hoy día nuestros transportistas, que es el encargado de jefe de transporte, el compañero sí. Sergio. Él ha traído toda la maquinaria, ahí está el tractor, ahí está la gallinita estamos disponiendo todo nuestro maquinarias para que hagan el relleno de la tierra porque es muy bajura y el día 20 de este mes vamos a hacer va a ser la gran inauguración donde están preparando eh, los dirigentes de esta comunidad con coordinación con el responsable de eh, de la comunicación del municipio de Mineros, así que el alcalde ha cumplido con la promesa con esta comunidad eh, alianza y misión cumplida por el alcalde esto es con recursos propios estos recursos son con recursos propios debo reconocer de que los dirigentes de la comunidad ya este, eh, eh, cuando yo entré tenía unos recursos si no me equivoco unos 300.000 mil ya hemos aumentado otros 500 y en la primera fase hemos hecho La, este la parte de obra bruta y hoy nosotros hemos concluido este año pero al final eh, son toditos son con recursos propios del municipio cerca de 2 millones parece cerca dos millones exactamente 2 millones de dos millones bolivianos 2 millones bolivianos es el costo de la de esta obra porque este municipio no tenía aulas no, no tenían condiciones pero hoy como vemos es hermoso ahí está la plaqueta mire un módulo importante para la comunidad de, por, de alianza.